シャバシャバン、ポーズンかして、あまり。 ¿Cómo se siente? n Bien. Los que felices. Ustedes. La e d u c c i ó n La porción de esta semana se llama Ba'et Hanan. Y supliqué. Al inicio de e s t a p a s a d a Moisés aparece invocando la misericordia divina, pidiendo al Eterno poder entrar a la tierra prometida y contemplar la obra de las conquistas recién i n i c i a d a Moisés había liberado. Las batallas en contra de Sijón y Oj. También había repartido la s tierra s a l a s tribus de Rubén, Gac y l a media la tribu de m e r e d e s ¿Se acuerdan? Lo hablamos la semana pasada. De aquellos habían llegado de primera. También Moisés designó a j o s h u a é para que ocupara su lugar, dándole todas las instrucciones pertinentes del caso y, sobre todo, que fuera Hazac fuerte y valiente para luchar. Y dígame que sí tenía que luchar, porque eran 31, 31 reyes que había en Canaán, en la s tierra s de Canaán. Y le, le instó a que no tuviese temor, ya que Jesús estaría luchando del lado de los hebreos. Después de todas estas cosas, m o s é s comienza a implorar, a clamar, a rogar a, a, a Dios, a Hashem, para que anule el decreto que había establecido, el cual prohibía la entrada de m o s é s a la Tierra Santa. Por eso dijo: Ba et h a n a n e Adonai. Y、e、supliqué a Adonai. Desde el comentario, hasta acá, hasta aquí, podemos p d e surgir una pregunta: ¿Por qué m o s é s Esperó tanto tiempo. ¿Por qué esperó hasta después de que hubo conquistado a Sijón y a j o r g y haber repartido las tierras a a Ruén, a Gá a y a Maná Sés? Y también después de haber Designado a Jehoshua en su lugar. ¿Por qué Moses esperó tanto para clamar a Hashem que le permitiera ingresar a la tierra santa? A pesar de todas estas preguntas, debemos entender que hay muchas razones. Que explican el motivo por el cual Mosés esperó hasta, momento, hasta ese momento para clamar al Eterno. Voy a, a tratar de ser lo más implícito posible en dar a José algunas razones. Mosés es e hombre. Profeta y siervo de Hashem. Ese hombre que pudo ver una parte de Hashem. Ese hombre hablando directamente con Hashem a través de una salsa ardiente. Ese hombre que tuvo el privilegio de traer a Ley de Yuje Bajei, bendito sea. Ese hombre sin igual que fue encomendado s e el líder y guía para gobernar, guiar al pueblo de Hashem. Y conducido por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. e s c í hombres que juntamente antes de entrar a la tierra prometida, por un desacato de una orden específica, una orden d i r e c t a d e s a c e r no pudo entrar a la tierra santa. ¿Por qué entonces Moisés e m p e r ó 時々、おら、ク lamar、あがしん、きり、みんぎり、んぎり、あがしん。もせ、この、えら、しゅうこしゅうこしゅうこしゅうこしゅうこしゅうこしゅうこしゅうこしゅうこしゅうこしゅうしゅうしゅうこ b b a et Hanán, el Adonai, y su peque al Eterno, Adonai. Enseñan los sabios de bendita memoria que existen diez modos distintos de rezar a Hashem, de orar a Hashem. Cada uno de ellos expresa un estado de ánimo, un sentimiento, una expectativa distinta. Y s o es l o s i g u i e n t e clamar, rogar, acudir, gemir.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 Esta expresión, amados, viciosos sabios, manifiesta una petición de gracia, aunque no merecida, aunque no merecida, y eso fue lo que intentó Moisés última, en última instancia, implorando al Eterno que lo inductara. Quiero perdonar que su gracia se posara sobre él. Eso intentó <coughs> Moisés <coughs> en el Talmud, en mi -e、lás. Comenta que Moisés hizo 515 rezos. Así, s u m a n el v a l o r n u m é r i c o de las letras de la palabra b a e t Hanán, pidiendo al Eterno que lo dejara entrar. Un sabio. Llamado Gaón de Vilma, acosta que esto quiere decir que Mosé le pidió de muchas maneras, de muchas maneras distintas. Otros sabios comentan que fueron 515 rezos iguales, ya que desde el día en que Hashem. Le decretó esto, que fue el 10 de, de Nizam hasta, hasta aquí, al principio del mes de Testuí, pasaron 172 días. Y a razón de tres rezos por día, da la cantidad e a c t a de 515 rezos. Y en cada rezo de cada día insistió m o i s é s con este pedido ante Hashem. En mi d r a s h Rabbah sugiere, nos hace ver algo realmente sorprendente, algo impresionante. m o i s é s dice en mi d r a s d Que, Hashem, eh, que Moses intentó persuadir e inducir al pueblo a que i n t e r e d i e r a ante j e s ú s para que lo dejara entrar. Él, Moses, le dio a entender que siempre que lo necesitaron, él pidió por ellos. Y dígame que no, porque Moisés pidió bastante por el, por el pueblo de Israel. Ahora que ellos necesitan, que ellos hagan lo mismo con él. Sin embargo, Israel no a c a p t ó la indirecta. No la c a p t ó Pues ellos pensaron que si Moisés no lo logró, menos ellos lo iban a lograr. Aquí hay una g r a e l e c c i ó n amado. Ellos, Israel, no se imaginaron que si todo Israel pedía con un mismo propósito, superarían la oración del mismo Moshe. La oración de Usadik llega. La oración de un pueblo se cumple.、Amén. Y aquí la importancia que la revista Bellaco hace a ustedes para los días de lunes que vengamos a orar juntos todos por todas nuestras peticiones. Y el Seno ha de escuchar y él r e t o r n a r á las bendiciones que estamos pidiendo. La segunda razón que explica, <coughs> decía que la segunda razón que explica el motivo. Por el cual Mosés i esperó hasta ese momento es para enseñarnos que, aunque una persona tenga la espada en el, en el cuello, no tiene que caer en la, des, en la desesperanza de que Jacén no va a tener misericordia, sino que. Por el contrario, debe d de elevar una oración aún más al eterno para que lo salve de la muerte. Y no debemos de pensar, o no debemos de decir, no hay esperanza de salvación para mí. La c t u a l nos redacta una historia. La de historia del rey Ezequiel, rey de Judá, estaba muy enfermo y vino a él el profeta Elías,、e、dice dice: Yahú, y este le dijo: Adora, él dice, ordena tu casa porque morirás. Y no v i v i r á s Según el Reyes 21, dice lo siguiente: Entonces él volvió su rostro a la pared y o r ó a j e i b a j bendito sea, y dijo: Te ruego, oh Adonai.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 Que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Adonai a Isaías, diciendo: Vuelve y di a Sequía, príncipe de mi pueblo. Así dice Adonai, en el oa de David, tu padre, yo he oído tu oración.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 Por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Amén. Amén. Tenemos una lesión que nos da la palabra: que aunque tengamos el cuchillo de espada en el cuello, debemos de implorar.、Amén. Y él oía. En el Talmud, en el Tratado de Beahot, r 10 dice: hay una nación por aprender. Aunque tenga espada al cuello, no, de, no debes dejar de levantar una tefillada. en el Salmo 141, 145, 1 dice: Hashem está cerca de todos aquellos que lo invocan, de todos aquellos que lo invocan de verdad. En pocas palabras, Hashem está muy cerca de una, de una persona que, que ama en momentos de dificultad. Aunque su oración no sea pronunciada con total cabaná, con total concentración, debido a, que, debido a que esa persona está hundida en el dolor, en el sufrimiento. Más sin embargo, Hashem está cerca de todo aquel que lo invoca y él podrá. Fin a todos sus tormentos. Como está escrito, en momentos de aflicción, quien boqué a ti, Adonai, tú me respondiste poniéndome en lugares espaciosos. Amén. Ayúdese. Amados hermanos, no solamente. No solo el Señor te salvará, sino que te colocará en un estado de consuelo absoluto, amado. Así que no desmayemos en orar al Eterno en momentos de aflicción. Sé que es difícil. Cuando una persona está en, en aprieto, que pueda concentrarse y elevar una oración. Pero debemos comprender, debemos, debemos saber que siempre alguien está a l g u i e n está aturado, siempre. Otra de las razones por las cuales Moisés. e s Pero hasta ese momento es para enseñarnos que una persona no debe tratar de calmar a su compañero cuando éste está todavía enojado. Cuando una persona está enojada, cuando más uno busca la reconciliación, Más se incrementa el enojo de la persona. Parece mentira, pero es verdad. La persona que está enojada no acepta los esfuerzos por parte de su compañero, o por parte de su amiga, o amigo, novio, esposo. Aprendamos esto de los hebreos mismos. Cuando ellos hicieron el becerro de oro, Moisés comenzó a orar por ellos. a s í le dijo: Mi enojo pasará y volveré a guiar al pueblo contigo. En otra s palabra, s espera hasta que me p e r s i g u e mi enojo y entonces escucharé tu oración. Desión. c Por aprender es esto, amado. Si no, si no se esforzamos, no hacer molestar a nuestro compañero. Así nos evitamos muchos contratiempos. Es preferible no hacer molestar a tu compañero, a tu amigo, y así nos evitamos. Te invitaría mucho con t r o s tiempos. La, la otra enseñanza de esta p a r c i a l i d e e r m o s que quiero compartir con ustedes es de suma importancia y es la máxima declaración, la expresión de la unidad y la unicidad de Jesús. Capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, al hora de Eloénu, al o r a de Ejad. Esta es la tefila, esta es la oración que nosotros recitamos todos los días de nuestra vida, dos veces al día. Mi opinión personal es. Con un hijo del Eterno, con un hijo del Eterno se extravía del camino, es porque seguramente se descuidó en lo concerniente a la oración del h e m a diariamente, por el profundo contenido de esta tefila, de esta oración. El orar. Cada día, teniendo en cuenta la Shema, que es la bendición dirigida hacia, hacia Jerusalén. Y esa bendición es de vuelta hacia nosotros. Y por su contenido nos evitará que nos apartemos de la sana doctrina. Quisiera aprovechar ya que la parachá menciona el shema para profundizar un poco acerca de ella. Como estamos muy acostumbrados a decirlo cada día, no es el día, puede suceder que muchas personas, Me d a s enseñanzas que nos pueden dejar el shema, la pasamos por alto. Sí, nosotros tenemos la, la costumbre de hacer l o s veces al día. A veces, a mí se me pasa, ya, ya para irme a la cama, hago el shema. Porque me distraigo. Y se hace una, un hábito en nosotros, pero ese hábito. Es bueno a veces y a veces es malo. Es bueno cuando tú te, te, te, te concesitas en ella, te compenetras、eh, en esa oración, pero cuando hace por hacerlo, es malo. Es lo que j e s h u a quizás decía: vanas repeticiones. v a n a repeticiones. Amado, cada Shabbat repetimos, todo Shabbat es el UR, ve yo un Shabbat. Pero si tú l o pones en cada palabra tu corazón, de nada te sirve. Comencemos con la porción e l a t o r a l que contiene el Shema, el i b a seis 4 al 9. Oye i s r a e r Adonai, nuestro Elohim, Adonai u n 1 es. Amarás a Adonai, tu Eloah, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se la repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, cuando te acueste, s cuando te levantes. Las estarás como una señal en tu mano y estarás como frontal en tu, entre, entre tus ojos. Las escribirás en la, la poste de tu casa y en tus puertas. También es de mucho interés este pasaje para nosotros, los judíos creyentes en el m a s í a s h e s h u a el Viharashá, el, el, el Nuevo Testamento, más llamado. Marcos 12, 28 al 30 dice: Uno de los maestros de la Torah vino, Y lo oyó en esta discusión. Viendo que Jesús respondía correctamente, le preguntó: ¿Cuál es el más importante Mishba de todos? Jesús respondió: El más importante es Shema Israel, Adonai Eloheño, Adonai Ejad. Oye, escucha, o Israel. Adonai, nuestro e l o i n Adonai, uno es. Llamarás a adonai t ú e l o i n con todo tu corazón, con t o d o tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Nuestro interés es aún mayor cuando nos damos cuenta que esta otra. Besorá Evangelio, como se conoce, este pasaje ha sido mutillado, ha sido、eh, quitado de una manera,、eh, de una manera más descarada. Antes de, de mirar esa versión, tengamos en cuenta que a Besorá Evangelio. De Marcos fue la primera que se escribió. Data de los años 50, después de Mesías. Se supone que los demás versos de Evangelio tomaron datos de, de Marcos. Por ejemplo, la versos de Matatiau de Mateos. Y Lucas fueron escritas en la década de los años 60 después de m a s í a s Y y o h a n a n Juan, en la década del 80. Miremos esta pedra. Mateo 22, 36. Le dijo a Rabí: ¿Cuál de los mandamientos de los misbos de la Torah es el más importante? Él, Yeshua, respondió: Amarás a Adonai, tu heroín, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza. Este es el mayor y más importante mandamiento. La pregunta es: ¿dejaron, ¿Dónde dejaron el semá? No será, q u e l o que metieron la mano perdura en las traducciones bíblicas en su afán de d e s j u b i z a r el viejo de allá. Omitieron a Dede la confesión de fe más famosa y más importante del judaísmo? Pregunta como esta nos hace interesar más aún en el estudio de la Shema. Vamos a ir desglosando cada parte de Shemá para tratar de sacar el máximo provecho. Versículo 4, Pasú 4. Shemá Israel, a d o n a i el Eugenio, a d o n a i el h a z Para comenzar, hay que decir que la palabra Shemá. Ha sido, en cierta forma, mal traducida únicamente como escucha o como oye. En el hebreo, esta palabra tiene doble connotación: obedece lo que escuchas. O sea, que cuando el Eterno nos dice, Shema Israel, nos está diciendo, obedece Israel. Obedece lo que escuchas. Si el Mesías, Yeshua, nos dice que ese es el principal mandamiento, entonces deducimos fácilmente que v i n i m o s a estar a esta tierra a aprender obediencia para poder volver a lo gran Java. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eso se deduce del siguiente versículo. Ve Ezequiel 36, 27, que dice: Yo pondré mi espíritu dentro de ti y causaré que vivas por mis leyes, que respetes mis estatutos y los obedezca. Y obedezcas. ¿Cuándo pone el Eterno su, la Rúa s u Espíritu Santo, d e n t o de una persona? ¿Cuándo? Cuando esa persona cree en Yeshua como su Salvador y es sellado. Entonces, también se, se deduce que el, el Mesías murió en el Madero. Allá en el Golgotha para s e r l o s obedientes. ¿Obediente s a qué? A los mandamientos que Él nos dejó a través de Moshe en el monte Sinai. Obediente a la mal traducida palabra ley. Obediente a la, a la Torah, que esa es la palabra indicada. Que no se traduce y ley, sino enseñanza e instrucciones divinas. Juan, segunda de Juan, versículo capítulo 2,、eh, Juan 4. Me puse muy feliz, dice, Cuando encontré a alguno de tus hijos viviendo en la verdad, así como el padre nos ordenó. Y ahora, querida dama, yo requiero que nos amemos uno a otro, no como si esto fuera un mandamiento nuevo, el cual les escribo, sino porque es el que hemos tenido desde el principio. Además, el amor es este. Debemos vivir de acuerdo con sus mandamientos. Este es el mandamiento que han oído desde el principio. Vivan por él. ¿Por qué debemos obedecer? Porque nos o s manda Adonai, el Heino. Amén. Porque lo, lo está, lo, lo, nos lo está mandando el Creador del Universo. El, con el, con el, esto es con n nombre propio para que no nos vayamos a equivocar, amado. El Creador del Mundo. Eso es importante t e n e r en cuenta. Hoy en día, hoy en día, hoy en día, se enseña que hay tres grandes religiones monoteístas y dicen que son el judaísmo, el cristianismo y musulmán, que las tres adoran y sirven. Al mismo ser supremo, solo que con nombres diferentes. Eso me recuerda que t o d o camino con d u c e a Roma. Es una gran mentira del diablo. Amado, se lo voy a decir: es una gran mentira, porque la única. Religión monoteísta es el judaísmo. Las otras son, las otras dos son monolásteras. Monolásteras. Adoración a dioses falsos. Adoran solo a un solo Dios, pero falso. Lo que voy a decir, quizá puede. Definir de mí, pero entienda mi punto de vista. Alá no es Adonai. Jehová no es Adonai, como, como lo ven los testigos de Jehová. Alá, como lo ven los musulmanes. Yahvé no es Adonai, como lo ven los católicos. Adonai Ejad, Yujé Bajé Ejad. Uno es. Eso lo aprendemos en el Shema. Este, claro, esto evita que nos apartemos del camino verdadero. Porque cuando alguien viene a enseñarnos acerca del supuesto creador del universo, nada más tenemos que preguntarle cómo se llama ese supremo creador. La respuesta que recibamos o que recibiremos nos dará seguridad si es falso o verdadero. ¿Cómo va a ser el mismo si l da intuiciones tan distintas a cada uno de sus supuestos hijos? Alá, según ellos, Alá, ellos tienen que matar a los judíos. Y además de que, de que Omar te comete un asesinato, Él, este Alá, lo pegará a ellos allá arriba, no sé dónde, con treinta y pico mujeres, ¿no? s Así a dicen. Bueno, yo, yo sé acá, debe saber ya. Versículo 5. Y amarás a d o、no、n a d i e t ú e d u í n con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. Hay religiones que, se, que basan todas sus enseñanzas basadas en el amor. No están mal, pero. El problema es que hablan del amor, sentimiento. En el judaísmo también se habla mucho acerca del amor, pero del amor, compromiso. El amor que se demuestra con la obediencia. El que ama, obedece. j e s ú u a nos dijo: que Creíto, creíto. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos.、Amen. Y también dice en Yojana 15: Si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor, tal como yo he guardado los mandamientos de mi padre y he permanecido. En su amor. Por eso el Shema nos enseña cómo amar, obedeciendo a amado. Por eso nos aconseja cómo poner en práctica ese amor que debo tener por el Eterno. Por eso dice esta palabra en la Torah: estas palabras. Las cuales te estoy ordenando hoy estarán en tu corazón.、Amén. La t o r á h Sí, los cinco libros atribuidos a Moisés. Lo que conocen como el Pentateuco. O el Jumás. O Máximo s de o Penta, Ventateco viene de Penta, en griego cinco también. O sea, de b e r e c h i í hasta d e b a í n La palabra revelada del Eterno debe ser amado, debe ser la columna vertebral de nuestra c r e n c i a de nuestra emunidad, de nuestra fe. Esa palabra revelada no puede ser cambiada en lo más mínimo. Los demás libros, desde de Jehoshua hasta la relación Apocalipsis, son palabras inspiradas por j e h o s u a Jacobs. En ella se nos cuenta la historia. De un pueblo y la relación desde el de, de, de Eterno con ese pueblo Israel. No basta con saber la palabra revelada intelectualmente. Conocemos muchas personas que conocen mucha Biblia, p e r o cumplen lo que ella dice. Muchos saben de Torah y pocos tienen Torah. Son dos cosas diferentes. Porque la tiene en la mente únicamente. En la mente. Alguien dijo, no recuerdo, que la distancia más larga que hay en el universo. Es la que hay entre la mente y el corazón. Ahí le dejo ese estompo y la uña. Yeshua murió en el madero para que la Torah no se quedara únicamente en nuestras mentes, sino que se, se sembrara. Se cementara en lo profundo de nuestro corazón. Así se cumpliría una promesa hermosa del Eterno. Jeremías 31, que dice: Porque este es el pacto que a él con la casa de Israel después de esos días, visa Donái. Yo pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén. Vamos a continuar con el Shema. Con lo que tenemos que hacer con la, con la Torah que tenemos en nuestro corazón. Versículo 7: Y la enseñarás cuidadosamente a tus hijos. La falta del conocimiento del s e m a ha hecho que muchos prediquen Biblia sin ningún cuidado. No se, ha, no se han puesto a estudiar cuidadosamente el contexto hebreo de la Sagrada Escritura. No se han puesto a estudiar cuidadosamente el plan de salvación del Eterno. Y termina enseñando mentiras. Muchos de buena fe, pero mentiras. Cuando e s t a m o s seguros que tenemos la Torah en nuestro corazón y que la hemos estudiado cuidadosamente, entonces sí. Hablarán de ella cuando te sienten en tu casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando te levantes. Entonces, si、sí、estaremos capacitados de llevar la verdad d e l Eterno donde quiera que vayamos. Versículo 8: Atará en tus manos y como señal. Con las manos, amado, no confesamos, ¿cierto? Con las manos no,、eh, no pensamos. Con las manos se hacen cosas. Con las manos ponemos en práctica en lo que el o q u e r e que hagamos con su palabra. Que la pongamos en práctica. Hágala en su mano como señal. Cuando la ponemos en práctica, es una señal. ¿Señal de qué? Señal de que somos sus hijos. Señal de que somos su pueblo. Amén. Amén. Son a l g u n o Amén. Amén. Ahora son todos señales que hemos aprendido a ser obedientes a Él. Póngala como f r o n t e r a entre tus ojos. Nuestros hermanos tradicionales toman este paso y literalmente. De ahí viene la costumbre de los tefillín. Los tefillín son unas cajitas que se amarran con cuerdas de cuero, cuero coche, en el brazo izquierdo y en la frente. Eso no está mal, está bien. Los tefillín se utilizan. En los momentos de oración. De ahí viene el nombre d e f i l í n en la palabra hebrea, para decir oraciones. En el interior de, de estas cajitas van colocados unos pergaminos con fragmento de la Torah. Que incluye el Yema. El que firme en la frente parece una lámpara. Esa lámpara que usan los mineros, ¿verdad? La actual debe ser para el Hijo del de Eterno, ¿no? como lámpara, como la lámpara es para el minero. Un minero, un minero. En un túnel oscuro, sin su lámpara, es nada, está perdido. Un hijo del Eterno, en este mundo, sin la Torah, es nada, está perdido. El Salmo en 119, 105 dice: Lámpara a mis pies es tu palabra, y luz a mis, a mis sendas. He jurado un pacto y lo he confirmado. Observaré tu mandamiento justos. Amén. Amén. Hemos llegado al final del s e m a n a Versículo 9. Y escríberas en los marcos de las puertas de tu casa. En el c l u b postes. La palabra de pelea para Marco es m e s u z a En obediencia a este m a n d a m i e n t o que está incluido en el Shema, los judíos de todo el mundo colocamos una cajita en el marco de toda nuestra puerta. Ustedes han observado v e que entraron a este recinto en cama de c o l u n a Así ha de ser en su casa. La Mesuzah y en su interior está escrito en un pergamino el de pasaje del Yemán. La m e s u z á en cada una de nuestras puertas es un recordatorio del Yemán. Para que nunca se nos olvide. Siempre, amados, i e m p r e que pasamos por una puerta que contiene la Mesuzá, entonces tocamos la Mesuzá con otro dedo y luego con los dedos tocamos nuestro labio diciendo que tu palabra esté siempre en mi boca. Y recordar al Eterno su promesa que guardará nuestra salida y nuestra entrada. Se me dije: Escucha y vivirán. Así dice el Eterno. Podemos decir y estar comprobado que el escuchar es un arte. Si la persona está dispuesta a escuchar, tiene el camino abierto para todo y en todo. La mayoría de las personas, cuando tienen un problema, expresan sus más íntimos deseos, pasiones e inconvenientes, pero no están, no están preparados para escuchar. Solo para hablar y desahogarse. Quien que escuche su problema. Si la gente escuchara más, tuviera menos inconveniente con su esposo, con el jefe, con la novia, con la madre y con el reino. Pero la gente l o quiere escuchar. Y una de las formas de escuchar sería cuando el, el rabino está hablando, como en este momento. Porque Adonai elige a un representante legal en la sinagoga por la cual él hablará a través de los mensajes, especialmente. Hay gente que toma clases d e judaísmo para comparar enseñanzas, para ilustrarse, o porque es una novedad. Oye, voy a colocarme un kippah y voy a una sinagoga, yo nunca he ido, voy a ver, tal. Para tomar nota o para refutar lo que escuchas. Pues no están dispuestos a aprender, o mejor dicho, a reaprender. Vienen a aprender de m a clase o vienen a d e s a e n d e r de la clase. Amados hermanos, debemos decir como dijo nuestro pueblo frente al monte Sinaí. ¿Qué dijo? Nacé Benishma n a d s e Benishma Haremos y obedeceremos Todo esto Lo aprendemos amado Del Shema Si nos damos cuenta De las bendiciones Que nos, que nos podemos estar perdiendo Por no obedecer Y utilizar esas bellas herramientas que el Eterno nos ha dejado. Que el Eterno tenga misericordia de cada uno de nosotros. Sobre el Sodón.